Están allá, no sé, a 18 grados, 20 grados, 22 y sienten un calor impresionante, imagínate nada más. Pero mira, mañana toca alberquita que hay que nadar mañana, entonces ahí nos equilibramos. Sí, eso sí. Y para todos los que preguntan, oye, pero 7 de la mañana y el agua está fría. Claro que no. No, no está fría. Eh, ya saben que yo soy un poquito cobarde para esto del agua fría. Pero no aún, a pesar de que son las 7 de la mañana, te metes. Se siente a veces, la ulti, el último día que yo fui, se sentía como un poquito fresca. Pero ni siquiera llegas a ser ¡Ah! así. no O sea, rico, te metes, empiezas a nadar y sin problema. Uh -huh. Así que yo espero ya regresar porque me hace falta. Pero es que esta tos de verdad ha sido impresionante. Le mando saludos a mi doctora de cabecera, a Leti. Muchísimas gracias porque siempre está al pendiente de mí. Y ya el medicamento por fin está siendo lo suyo, ya pude dormir, medio dormir anoche, ya no tosí tanto, ya vamos aventajando. gané Sí. Saludos ¿Qué? hasta Vargarda, Suecia. Sí. Barga sí, sí, ya lo sé pronunciar bor gorda por -gorda, gorda algo así. Ya no sé, maestro, es que tú me <risa> confundes. Ya no sé si es Borgorda o Vargarda. O Vargarda. <risa> Ay, no sé. Ahorita te investigo y te digo. Y el señor Sergio Fong que anda ¿Qué? por ahí. Se escuchan los murmullos en la planta baja. Ajá. Y a Don Pavel, que ahora le tocó hoy tenemos de controles. cara. Sí, porque le dimos vacaciones al otro chico de controles. No, no es cierto, anda chambando, entonces pues Así le que tocó. Pac. Pues sí. Eh, maestro, pues le parece si escuchamos... ¿No tuvimos eh, canción de intro, verdad? No. Ah, ¿podemos poner la primera de Chico Trujillo? Estamos esperando a nuestros invitados. Nos confirmaron los chicos de Miravalle Fest. Este año... Afortunadamente parece que los tres festivales van, uh -huh. el Chilafés, sí. el Miraballe sí. claro y, y el Echeverría. Ajá. Que creo que ya los de Echeverría ya están trabajando, maestro. No manches, Saludos otro, a, otro a todos. El otro año fue de, de tres días. Sí, este ojalá que sean cuatro. Cuatro, ah, qué sí, emoción. Hay, hay muchísima gente, la verdad, y los de Echeverría están muy, muy bien organizados, gracias a Chu y a... Oye, este, a Ana, Francisco, a, Ana, Franci a, Francia, a toda la familia, a toda la Francisco, familia Francisco, toda la familia Camargo. Todos los Camargo. Sí, la verdad es que ellos le, le rifan ahí, ponen el, plantan el pecho, eh, pero todos, es, es muy bueno. Esto y eso de los que les festivales. tiran duro y ellos se, les, se ah, aguantan este, vara, este ¿eh? Bueno, este año no, el 24, de verdad, cómo les estuvieron tirando, ya cuando nos toque que vengan ellos lo platicaremos, pero... De verdad parecía la nota amarilla, o sea, ni siquiera sí. la nota roja, era tan chistoso todas las noticias que comenzaron a sacar. Y recuerden que una de las cosas que el maestro y yo hacemos es decir que la ciudad no se tiene que dividir de la calzada para allá o de cierta calle para acá. La verdad es que no, todos somos far, parte del mismo estado, de la misma ciudad y tenemos que cuidarnos y tenemos que compartir lo que hacemos. Hay mm. cosas buenas y malas en toda la ciudad. Entonces, estos grupos de vecinos están trabajando para que haya cosas buenas, para que la gente buena, por etiquetarla de alguna forma, se una para que resalte más lo, lo bueno que ellos hacen a lo malo que las noticias... Sabemos que los noticieros, quien sigue los noticieros diarios, pues la, lo que brinca siempre son las noticias malas, ¿no? Jamás dan una noticia buena. Entonces... Ah, me tocó escuchar un... No. En la radio de chismes, pues, <coughs> hubo un incidente, no sé, a una colonia Ajá. de distancia, luego decían hubo un incidente a una cuadra de Echeverría Fest. Festa, sí, era con una colonia de distancia, de sí. alguna manera lo querían ligar y no tenían nada que la ver. La verdad es que sí nos reímos <coughs> bastante, entonces es obvio que hay muchísima <coughs> gente que de repente alguien, no sé, tome un poquito de más o, o se enoje por cualquier cosa, pero de eso a que sea un foco de delincuencia, la verdad es que estamos a kilómetros de distancia. Mm. Pero bueno, usted y yo maestro tenemos este fin de semana una cita en la Ciudad de México, Sí. Vamos a ir a ver cómo agrupación principal a Chico Trujillo. Sí. Yo le traje la canción de inicio y la canción del final, es a cargo de Chico. Así que, ¿qué le parece si escuchamos ah, la adelante, primera sí. y regresamos ¿Sale? a platicar? Sí. ¿Sale? Son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son, te verstaan. Het is een beetje moeilijk om te verstaan. Het is een beetje moeilijk om te verstaan. Het is een beetje lo que me dan el placer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 Estamos de vuelta, maestro. Regresamos. Y tarán, aparecimos Pero, a los invitados. A ah, qué ah. tal, ¿eh? Les dimos chance, hicimos magia. Les dejamos el micro, chicos. Preséntense, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yechabe y, bueno, venimos de Miravalle. Hola, mi nombre es Claudio y venimos igual de Miravalle, representando al equipo de Miravalle Fest, que este fin de semana tendremos un gran festival, es el Festival del Miravalle Fest. Ay, y déjame, te digo que estoy sufriendo. Ah, ¿Por qué no sufras? Pues porque no vamos a estar. Vamos de... a la... vamos a estar. Ay, de... ¿sabes qué? Hoy, hoy que estaba haciendo la publicidad. Eh, le escribí a Farid por otro tema uh -huh. y me dice, ah, Mechi, por cierto, vamos y yo, sí, ya sé, olvídalo, no sí, me digas y yo, ajá, y luego me dice ay sí, cuánto sufro yo de verdad estoy sufriendo, o sea, de verdad estoy sufriendo, yo creo la mitad porque ay, yo la, creo que la mayoría de las veces que he estado trópica no los has visto claro que sí, te has perdido como algunas la, primera, tienes actividad? ¿La primera, no, pero no que hemos faltado Yo me acuerdo que tienes agenda llena siempre. Ah, eso sí, sí, pero a Tropical siempre <risa> hemos... O sea, yo me acuerdo que siempre lo hemos ido a ver, fuimos a ver cuando grabaron el video, fuimos... Sí, hemos estado. Sí. De hecho, hubo el de hace como tres años, yo iba malísima, de verdad me Creo levanté de, de la juez, cama. Ajá. Ajá, ese día iba así, pero super mal. Dije, no, o sea, vamos porque vamos. Creo que es la temporada. Ya vamos por estas fechas. Y así es cierto, hasta ahorita que. Sí, sí, sí. Te enfermas del mi F de festival. Ajá, así Ay, no, no digas eso. No es cierto, querido público. No, pero, pero sí es cierto, es que es el cambio del frío al calor y vaya que este año viene con todo. Sí. Pero sí, le dije a Farid, de verdad estoy sufriendo. Obvio, no me creyó. Pero bueno, desde allá estaremos pendientes, ya sabemos que nos dan, hay unos avances, unos en vivos y esto, por favor. Claro. Sí los tendremos, los tendremos, pero aparte, bueno, venimos con algo nuevo en esta edición. Queremos saber todo. Sí, esta, esta edición va a ser la sexta, estamos muy orgullosos, muy felices por por esto, porque no creímos nunca llegar al sexto, pero además llegamos como punto de cultura. Uh -huh. Ay, ah, eso me parece muy sí. interesante. Este sí. año nos acaban de dar nuestro documento de punto de cultura, entonces ya quedamos registrados como El Sur Suena Miravalle Fest uh -huh. y este año vamos a trabajar directo o de la mano de Cultura Guadalajara. A ver, pero platícanos qué engloba ese título, ese concepto, círculo, ese concepto uh -huh. por favor. Pues básicamente es tener actividades de la mano de cultura, estar, o sea, ser aliados en el trabajo de reconstrucción de tejido social, de la apropiación de espacios, de todo lo que venimos haciendo ya con el Miravalle, pero además, pues es darle difusión en esta cartelera o en la gran cartelera, que es eh, las actividades de todo Guadalajara, uh -huh. y bueno, sumarnos con algunas otras eh, puntos de cultura, porque es la primera vez que alguien que está en el sur es parte de cultura. Uh -huh. Es que era lo que estábamos platicando mm -hmm. al inicio del programa que decimos que la ciudad no se debe de separar, o, o sea, sabes. tenemos esa, esa costumbre añeja. De la calzada para allá. De la calzada Ajá, para allá. De la calzada, sí. de la calzada para allá, de la calzada para acá, o de tal calle hacia la izquierda, hacia la derecha. Eso no debería de existir. Todos vivimos en el mismo estado, en la misma ciudad. Y con la misma gente, ¿no? Y es <ríe> sí, yo sé sí, que eso sí, es lo yo no, no, canción, pero es que a final de cuentas es cierto. Entonces, no debería de existir esta discriminación, porque al final de cuentas es una Exacto. discriminación de decir, ay, ¿cómo crees que yo voy a ir para allá? Nosotros muchas veces lo hemos repetido y Beto, Beto orgullosamente dice, ¿las senadurías más ricas dónde están, maestro? Por y Claro, aquí, en el sur. Sí, o sea, sí. siempre para allá y vas y comes riquísimo y, y la económico. gente ya hasta te conoces. Nosotros yeah. que no somos de ahí, llegas, ¿qué qué, ¿Qué? Tazo, pues es que ayuda. esa comunidad, justo, o sí, juntos construimos comunidad y es lo que buscamos. sí, O sea, básicamente lo que buscamos y nos da mucha alegría porque sí fue todo un trabajo, o sea, no solo es llegar y decir, "Ah, ya, Quiero. ya es el punto de cultura." Ajá, porque no. mucha gente levanta la mano, pero es todo un proceso que se tiene que llevar y bueno, esta vez lo logramos porque desde el año pasado estábamos, pero no nos dieron los tiempos y fueron varias cosas. Uh -huh. Pero ahora ya lo somos y sí nos da mucha alegría y sí, tranquilidad. Estamos felices. Estamos felices. Sí, si Es que sí, es, es mucho trabajo, pues, que igual, pues, nos ha costado estos años y se concreta Poco a poco vamos concretando metas. Sí, ay, qué padre. Y seis ya. Ya son seis. seis eh, verdaderamente la esencia que, que, que comenzó fue recuperar el tejido social. A veces la gente cree, como dice, eh, ay sí, yo quiero pertenecer a un punto de cultura. No, sin menospreciar el punto de cultura es cómo llegas a ser un punto de cultura. Sí. Y la cultura no solamente jijajaja, yuyuyu, no. Es ver el dolor que tiene tu población y a dónde puedes enfocar esa, esa cosita que entonces, como lo logramos nosotros, porque orgullosamente nos sentimos muy orgullosos sí. de que el Miravalle Fest logró recuperar un lugar que no vamos a decir cómo era, pero sí podemos decir que hoy es donde los chamacos dan balonazos, los chiquillos juegan, eh, be, ah, bailan, eh, montan bicicleta, los viejitos caminan 300 vueltas, entonces ¡carambas! Eso sí es un Miravalle Fest, eso sí es el verdadero festival que el equipo de Miravalle Fest eh, hemos luchado Y hoy gracias a que ese, ese ejemplo, porque verdad nos sentimos un ejemplo para mucha gente, porque como hemos llegado a las reuniones de puntos de cultura y con todos los compas que han estado en este tema, eh, siempre dicen, es que el Miravalle fest, porque verdaderamente eso es lo que se tiene que buscar en cada rinconcito, no de Guadalajara, sino de México. Sí. Lograr los vecinos que somos más y más buenos lograr que el lugar más álgido que tenga la colonia, todos hagamos de ese lugar el más hermoso. La verdad, sí, estamos sí. contentísimos. No, y que como dices, o sea, que no sea porque es un evento al año, no. sino que sea una Hola. secuencia de cosas que estamos haciendo para culminar con el gran exacto, evento. Es la fiesta. Que, es la fiesta, que exacto. todo el mundo lo. lo... Relaciona con qué grupos van a venir. Ya ¿No? sé. o sea, ¿Vamos a sí, ir sí. a bailar? Sí. Hoy estoy triste. Ay. Pero tu corazón va a bailar en otro espacio, no sí, pasa nada. Sí, sí. Es más, me voy a aventar. No puedo hacer un en vivo todo, por favor. me lo aviente el domingo desde allá. Sí. muy bien. No, pero es que de verdad esto es lo importante, el, el no hacer un solo evento donde la gente diga, ah, estoy esperando el evento del año. Es el mm. evento del año, pero que viene arrastrando muchas cosas, ¿no? Es, perdón, perdón, es, es muy bonito Porque como estás diciendo No solamente es el Mirabaya Fest, no Es una película que ponemos todos los martes Bien. Es Ale que se vuelve loco Con los chiquillos dando balonazos <risa> Es Jexa y el Claudio Y todos que estamos el día del niño Brincando soga Y no, no, no, yo no voy a jalar la soga ¿Quién la tiene que? No, la mamá de fulanito No señora, ponga usted, yo amarro por este lado Entonces son, como dices tú Es un cúmulo sí, de cositas Maravillosas que hemos ido logrando para que cuando llegue el festival, hagamos lo que hacemos los comerciantes y... Los, los los maravillosos músicos a veces no te das cuenta que el compa que por ejemplo yo tengo la dicha de que el muchacho que trabaja en el mercado tengo trabajo estoy en un local en un mercado Ajá. el chavo que está enfrente es tremendo cantante de un grupo musical Ajá. y hasta que no supimos que quería tocar en el Miravalle fest <risa> no, no sí, sabes el que el compa decir? que te vende la, la lechuga es tremendo cantante y no, no y es lo que buscamos sí. carambas ese que está ahí yo le he visto Señores, señor y dónde usted vive Ah yo vivo en tal lugar Ah, caramba, esa es la señora del patio de mi casa. Es increíble. Es con la que me, peló, es con la que me peleo porque le, que le tiro las colillas de cigarro para su patio. Pero, pero canta bonito. Sí, ah. es bonito, es bonito. Pero, pero es, es que eso es lo que hace esta acción vecinal, ¿no? Exacto. Porque es cierto, a veces no sabes quién vive ni a los lados Fíjate, de tu casa. Yo es una canción que dice que tu pedo puede ser tu mejor amigo, ¿eh? No, eso, ¿Qué ¿sí es cierto. Pero nomás tienes que conocerlo. Es Puedes ser esa persona del servicio que estás buscando y dices, ¡ay, ah, yo no sabía que eras doctor! ah, ah no sabía que eras jardinero! ¡Fontanero! ¿no? Ajá, ¿Sí? y esas son las verdaderas redes sociales. Somos muy buenos en el teléfono y buenos días y todo, pero a veces... no le hablen al vecino, ¿no? Exactamente, o sea, no sabes quién es, o le haces sí. mala cara al vecino y a lo mejor hasta te contesta acá, ¿no? Que muy bien y, y todo... en y Facebook. Tú. Y no sabes, ¿ah, <risa> sabes quién es. Tu mejor compa, el que más le pones me gusta. ¡Exacto! Es que pasamos de hacer este tipo de, de redes eh, en persona uh -huh, a, a volvernos muy callados en persona, pero qué tal en el teléfono. El teléfono. Y cuántas cosas han sucedido, buenas y malas, ¿no? Es cierto, hay parejas que se han conocido por, por es teléfono. Eso, oye, eso es, pasa ¿no? por los filtros, es que no sabías que era tu vecina. <risa> de verdad, debería de haber un filtro que diga, Gente cerca de mí, ¿no? <risa> a ver, a ver quién es, o quién no es. A cinco pasos y no los ves. Pues sí, muy bueno. Oye, pues eh, pusimos una cancioncita uh -huh. por, precisamente haciendo alusión a la, al grupo que vamos a ir a ver el fin de semana, pero pues obviamente tenemos uh -huh. que poner música de tropical porque claro, aparte sí, de ser los chiqueados, pues son los que van a estar este fin de semana. Nos platican regresando la cartelera. Uh -huh. A ver qué vamos a tener, pero aparte de música, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a encontrar? porque los dos traen cara así como de demasiada sí. emoción. Sí. Entonces, escuchamos a Tropical y regresamos. De traza, carnal. John, ajoen, ¿qué hay que hacer? Llegan los tropical gear sonando. Como siempre, carnal. Puro tropical gear, ese. Bye. <laughs> <laughs> Estamos de vuelta, maestro. Una de las canciones de Tropical que la gente más disfruta. Sí. Esa, esa canción, la tocan y todo el mundo a bailar de Gavilán o intentar bailar. Dice Mike, vamos a chingarnos las rodillas. No, muchos ya las traen. O sea <risa> No es ahí. Ajá, ya, ya llegaron así. Pero bueno, eh, por eso pusimos esa cancioncita. Vamos a mandar saludos <coughs> a Jaime Casillas, que nos ve desde San Luis Potosí. Y saludos a Carlos Villa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues a ver, ahora sí, eh, ya nos dijo el chico de controles que hay que acercarnos al micro y queremos todos los chismes, por favor. Noticias. Noticias. Estamos emocionados porque por primera vez, como parte de estas actividades de Punto de Cultura y lo que se viene, que es el Festival Cultura Viva, vamos a tener actividades que son de personas que vienen de otros países… Entonces, estamos emocionadísimos porque este punto de cultura de Miravalle va a ser sede de todo esto. Pero les vamos a contar algunas de las cosas Espérate, que vamos a tener. Primero desde que empieza. ¡Ah! Es que empieza pero, desde ¡Ah! el día 3. Oh, bueno, sí, es una actividad que son 3, 4 días y sí. dentro de esas actividades... Va a haber una inauguración y un cierre Ajá. y dentro de eso nosotros vamos a tener actividades el sábado y el el, el sábado cinco y el domingo seis de abril es correcto puedes decir de lo de la ¿Se inauguración la agenda, mira. no claro no, claro yo no digo nada no es que es que sí estamos muy agradecidos con la dirección de cultura de guadalajara sí, porque trae a guadalajara la cultura de américa latina eso es muy entonces bien. es muy importante que la gente sepa que podemos estar nutridos de mucha de mucha cosa bonita que van a venir, uh -huh. que forman parte, forman parte, perdón, que como soy cubano, yo no sé hablar. Uh -huh. form forman parte de, de, de la cultura general uh -huh. que nuestra población debería de tener. Uh -huh. sí. Eso es lo más bonito, que no solamente es que esta pintura la hizo no sé quién que vive aquí al doblar de mi casa. No, esta otra pintura vino un pintor, como por ejemplo nosotros que tenemos el Bibliorefri, uh -huh. Nos las pintó Carlos, un pintor colombiano. ¡Ah, carambas, qué padre! Entonces, como que darle el sabor a que los chamacos, la gente, los jóvenes, hay que, hay que como que enamorarlos sí. de que cultura, cultura es amar muchas cosas. Y el evento va a comenzar el día 3 en una caravana que va a empezar en la Plaza Tapatía a las 3 de la tarde, ¿verdad que eh, sí? La cita es a las 4 a las en 4, la Plaza Tapatía. Y vamos a caminar hasta los dos templos. Esa fue la inauguración. Va a estar padrísimo. Que sí. todo Guadalajara se derrame al centro para que vean que el pueblo, la ciudad, el maravilloso pueblo de México, somos gente que amamos la cultura, sí. que la cultura nos va a hacer libres. Eso no es otra cosa. Y vaya que sí. Sí, va a estar muy interesante. La verdad es que eh, las organizaciones de teatro comunitario de aquí uh -huh. de la ciudad también se suman. Eh, oh, son organizaciones genial. que hay unos que cumplen 45 años. Entonces, pues ellos están aventando la casa por la ventana sí. para pues lucir y darse a conocer y pues invitar a más gente que se sume entonces esta actividad se va a hacer una, el convite de los de, de todo, pues, todos los invitados uh -huh. y los esperamos arrancamos a las 4 en la plaza Tapatía llegamos a los dos templos y de ahí pues ya va a haber diversas actividades varias sedes como Analco Santa Tere el propio parque Chopin o sea son varios puntos que nos, no queremos concentrar todo en el centro Y nos estamos distribuyendo en estas sedes. Entonces, okay. Miraballe va a ser una de estas sedes. Y nos, nos agendaron algunas actividades que son por parte de gente que viene de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina. Entonces, entre todas las sedes va a haber de todas las actividades. Pero nosotros les vamos a contar algunas de las que tenemos. Okay. Uh -huh. Va a haber una charla taller eh, del Festival de la, de la Cultura en Bogotá. Gente de Bogotá va a venir a contarnos sus experiencias también vamos a tener una obra de teatro de la Fundación Tierra Caliente, también de Bogotá, tenemos, ah, no, este es de Colombia, perdón, este es de Colombia, tenemos un taller de fusión de percusiones y ritmos latinos y afroamericanos de Colombia. ¿Este cuándo va a ser? Este va a ser el día sábado. Estamos también por... Ah, no, ya me voy, en serio. Cancelo no, mi concierto. No, o sea, no, pues es que no. no podría ser eso, pero ah, para el siguiente año, Antes de fechas, hay que platicar. Vamos a generar, vamos a generar, Si sí, es que no te das abasto. Ay, no. Y tenemos también. Eh, bueno, este es el día sábado. El día domingo vamos a tener danza tradicional. Esto es de un grupo colombiano. Y tenemos un taller, esto va a estar bien chido. Taller de creación musical colectiva, ah, sí. la escuela hip rock te escucha de Colombia. Entonces, ¿Quieres digo que llore, verdad? <risa> oh, yeah. No, al contrario, queremos invitar a la gente. Obviamente vamos sí. a estar publicando esta información en nuestras redes sociales para que nos sigan, lo Compartir. compartan y sepan qué es lo que, lo que se va a venir y que está súper interesante porque aparte va a ser, pues ese ganar-ganar, sabes, el, la experiencia, el conocimiento, pues la plática de, de otros compañeros que también se dedican a lo mismo, que a lo mejor como artistas, o digo, nosotros no somos artistas, pero con los artistas de, de, de la comunidad, pues hacer esa alianza y esa colaboración está súper interesante. Ay, vaya que sí, o no, maestro, sí, qué sí. calladito se quedó. A ver, dime algo. Ajá, uy. Pero bueno, es que no siempre se puede. Fíjate, me hace recordar cuando platicamos con los chicos de Santa Feria uh -huh. y de Adelio, son agrupaciones latinoamericanas, muy, unas bandas muy buenas, y decían que... Estos proyectos, ellos así pueden venir. Si ¿Sí me explico? Imagínate un concierto de, la, de Santa uh, Feria, mira, vaya, no manches. Maestro, estoy temblando de emoción. Ya me lo imagino. Sí, dice porque vienen ya con proyectos culturales integrados en América Latina y dice que ellos han ido a festivales así y crecen, pues, los, los enriquecen porque son ya artistas de talla internacional y ellos quieren participar. Lo que pasa es que ellos así iniciaron, entonces sí. ellos se acuerdan, por ejemplo, Santa Feria de repente va a escuelas de poblaciones eh, que para ellos no es fácil ir a la ciudad o, o viajar a o donde ellos parar, se presentan, ajá, ya sea por distancia o por dinero, entonces ellos van y hacen pequeños conciertos a las escuelas y ellos no se olvidan de esta parte de donde ellos salieron y creo que es otra de las cosas que es muy importante, el no, dice por ahí Frijol de repente que ¿cómo? yo me voy del barrio pero el barrio nunca el barrio se va nunca de mí, mí va, o algo así es entonces creo que eso jamás tenemos que olvidarlo ¿no? y si ahí naciste pues entonces sigue haciendo algo por tu colonia sigue haciendo algo por tu calle sigue haciendo algo por tu gente ¿no? habrá mucha gente que toda la vida va a vivir ahí uh -huh. entonces hay que seguir haciendo cosas buenas aunque ya no vivas ahí pero que se note y que no sé si <coughs> tienes un tatuaje que diga Santa Tere o algo así pues que se note que realmente eres de ahí que lo llevas en el corazón ¿no? porque a veces a, hay gente que hasta pena le va a decir dónde nació uh -huh. ¿qué es eso? no, al contrario, creo que esto eh, pues nos tiene que dar más, o sea, sí. nosotros tratamos de poner, pues sí, un granito de, de arena de lo, de lo mucho que hay, ¿no? Pero también nos damos cuenta de la necesidad de los espacios que hay para todos esos grupos y todos esos artistas, la verdad es que hay infinidad de artistas que están buscando un espacio, a nosotros nos encantaría poderles dar espacio a no, no, no. todos. No nos alcanza el tiempo, la verdad es que digo, están 30 minutos, 45 minutos y nos dan tantito de lo que sí. ellos este, saben y conocen y les gusta pues transmitir su, su talento, pero no, pues es imposible, o sea, tendremos que hacer… Un, un festival de toda la ¿Ahora? semana o algo así para ¿Sí, que todos eh? los que no, no, nos no, no, escriben no, no, decir, sí. sí sí la verdad sí. es que es muy pesado a lo mejor la gente dice ay vos un evento más no, ¿No? <risa> la verdad es que están <risa> <risa> muy cansados lo hacemos de mucho ¿Corazón? o sea con cor ¿Sí? Ajá, de corazón y porque nos gusta porque al final estamos inspirando a la, a la gente a muchos grupos a, pues a los demás que se sumen hay grupos que empezaron con nosotros que realmente nada más tenían las ganas y ahorita se sienten pues ya profesionales con el escenario que también nosotros tratamos de ponerle para que sea un evento de calidad, que sea algo que estamos, o sea, sí respetamos su trabajo y agradecemos el tiempo que ellos dan sí. para, pues para la comunidad, ¿no? Fíjate, tú acabas de decir una palabra que por supuesto la tengo que repetir, es que <ríe> nuestro eslogan del Miraballe Fest es Inspirar Creando. Sí. Eso es. Eso lo dice todo. Esas dos hermosas palabras han hecho que para nosotros que lo comenzamos, y toda la población que nos sigue, porque <risa> increíble, ¿cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? <risa> te lo juro que te da... Esa es la gasolinaza que te echa sí. la gente de decir, no, ¿cómo que no lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, y cada vez que lo hagamos, lo vamos a hacer mejor y mejor, porque cada día hay que buscar que la gente sea mejor. Sí. Eso, esa es la esencia... De, de nuestro equipo, que siempre estamos luchando por desde el más chiquito hasta la señora que vende, la más viejita, la gente sepa que los buenos somos más. Sí. Inspirar creando es dos palabras maravillosas. Sí, y que, que, o sea, eres un ejemplo, un buen ejemplo, eso es como lo bonito, ¿no? Y que la gente se sienta en confianza. Nosotros cuando vamos a este tipo de, de eventos, nos gusta mucho estar observando ¿no? las reacciones de las personas, saber si te sientes seguro, si no, cuánta policía hay, <coughs> Ay, <no. coughs> y hemos observado que la gente se siente tranquila, y la gente se siente a gusto, entonces es de hecho para mí cuando la gente se reúne ahí en esa plaza de Miravalle, es como se reúnen los amigos, Porque así nos ha tocado ver, o sea, grupos de familias que van, toda la familia, grupos de amigos que llegan 20, están cheleando, están platicando, están comiendo, pero ahí están todos juntos. Entonces, eso es bonito, ¿no? Eso, esa confianza que se inspira también a que la gente vaya a, a tomar posesión de un lugar propio de su colonia. Espacio que no tomas, espacio que pierdes, ¿eh? Alguien va a llegar a agarrarlo, entonces tienes que tomarlo. Sí, al final los apropiamos de los espacios y bueno, esta es la sexta edición, nuestros eventos han sido todos con saldo blanco, que eso es importante en una colonia tan violenta como lo es Miravalle. Y bueno, que siempre estábamos en las noticias, entonces lo que queremos uno pues es no normalizar la violencia, porque pues sí estamos cansados de que diario en los grupos de vecinos es ahora pasó esto, ahora ocurrió esto, entonces queremos uno sí también trabajar con el tema de la salud mental, sobre todo en las infancias porque, pues, ¿qué es lo que ven, no? Pero, eh, pues, sí hacer algo, o sea, estar trabajando, estarlo siempre con actividades, ya sea deportivas, ya sea de hasta videojuegos, pero con algo que, uh -huh. que sea acompañamiento. Y también nos gusta que no solo sea que manden a los niños a la plaza, ¿no? Es ah, que sí, los claro. padres los acompañen y estén no es al pendiente. No, es una sí, guardería, me... pero sí lo vimos el día de, justo el año pasado para lo del Día del Niño, nos encantó porque tuvimos un festejo del Día del Niño Pues, tradicional. Brincamos la Ajá. cuerda, con el hula hula, jugamos a patear el Prohibido balón. Prohibido los celulares. O sea, es bueno. pero los papás estaban trabajando con los niños, estaban jugando, se estaban... Lo, porque nos estábamos volviendo lo que éramos tres contra el mundo, ¿no? Sí. O sea, ya no venga nadie, por favor. Pero no. salió genial, o sea, los chiquillos estaban felices brincando el hula hula, eh, brincando la soga, bueno, el chile, el mole, posola, y nosotros, sí, brinquen, brinca. brinca. <ríe> Entonces, estuvo genial, la verdad, estuvo muy divertido Y pues es Parte de, creo que es la Corresponsabilidad, también sí. Que no, no esperemos que todo no lo dé el gobierno También, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros no Como Eso. ciudadanos? Fíjate, hablando de ese tema eh, Mirabay FES, para llegar a él Primero, por ejemplo, las películas Nosotros ponemos película todos los martes uh -huh. Pero nosotros somos muy sangrones Porque de repente paramos la película ¡Ah, carambas! Y ya empezó, a ver... Por ejemplo, la película de, de... ¿Sí se pueden decir nombres de la sí, película? Claro. Sí, sí, sí. Eh, la quieres. película de Spider-Man, que el niño fue, fue el Spider-Man. Uh -huh. Pues paramos la película cuando el niño muy tremendo ganó la pelea frente a su papá, pero ni le dio un beso ni le dio un abrazo. Sí. Y paramos la película. A ver, ahorita que lleguen a su casa, agarran a su papá y lo despeinan uh -huh. y le caen a besos. Entonces, más de uno, cuando, cuando se acabó, bajaron y... Una chava así, estaba así como que me dio lágrimas porque dice, desgraciadamente eso hay que romper también con lo que a mi papá no le dieron. Exacto. Y, y estoy seguro que más de uno, y te pongo esa de ejemplo, porque nosotros somos bien arguendero y siempre le sacamos lasca. <risa> y yo estoy seguro que más de uno llegó a su casa y agarró a su papá, a su abuelito, porque yo digo más de esas cosas, digo cosas más groseras, porque soy muy grosero. Increíblemente, Sí llega y estoy seguro que muchos llegaron y le dieron el beso sí. que quizás a ese abuelito nunca nadie le había dado sí. entonces como estamos diciendo no solamente es, ay el festival es como para nosotros, es el, el final de unos meses que llevamos eh, recuperando el tejido social sí. que es verdaderamente lo que más nos preocupa, lo que más nos duele al equipo de Miraballe Fest porque repetimos, los buenos somos más y yo estoy seguro que en ese término, como dice Jexa, el día del día del niño, ¡ah, no! Yo no voy a darle vuelta a la soga. Ahí tenía yo a la mamá de los chiquillos. Entonces, eh, por ejemplo, como estamos diciendo, policía, los policías, una de las cosas que tiene el Festival de Miraba Fes es que no se puede vender bebidas alcohólicas de ningún tipo. Entonces, ese también, ese mensaje, nosotros lo hemos puesto para que los niños medianos y grandes sepan que pueda haber una fiesta sin alcohol, sin alcohol y que la gente se divierte. Sí, claro. Entonces, otra gente me dice, no, pero yo he visto gente con, con cerveza, le no. Ah, Mentiritas, se no. Puestas. Cuando los policías andan entre nosotros como okay. un ciudadano más, porque es, es tan gustoso que el policía no anda de fiera, no, él está gozando el festival. Sí. Pero lo respetamos porque él nos está cuidando la tranquilidad, como dice Jexa. Nunca hemos tenido un problema, siempre ha sido saldo blanco. Entonces, hemos también vendido esa ese imagen de que podemos ser felices, podemos gozar, podemos divertirnos. Tú quieres tomar tu cervecita que la compraste allá en una tienda, yo no digo que no, en una bolsita negra. Uh -huh. Ahorita están de moda unas latas muy chistosas que tú puedes meterla. Pues ahora vamos a poner un puesto que venda esa lata para que la gente no, no vea. Pero, eh, pero lo bonito es eso, que la gente sepa... Que pueda andar la policía, como estás hablando de los grupos sociales, no me gusta tocar los nombres de cada uno, pero cuando ponemos el tropical ya que se pone a tocar, de repente hay, hay, hay tendencias sociales muy tremendas que no tienen nada que ver. Y todos se ponen a bailar. Sí, sí. Todos los años tratamos de romper el, el, el, el payaso del rodeo, el pollo, Carlos Ajá, Villa. Sí. El ingrato se pone a... ¡Ay! ¡Un oh, momentito! Ese los tocó la niña. Sí, ¿verdad? Sí, y dime, sí. Y ¿Qué, qué musiquita tan mexicana, sí. que quién no goza. Con... Y entonces de repente se llena aquella plaza hasta los viejitos que estaban sentados. Tú lo ves sí, bailando bueno. el payaso del rodeo y son sí. cosas que vas creando poquito a poco, pero de verdad que da mucha satisfacción, la verdad. Sí, sí la verdad que sí. Oigan, pues, en lo que se me quita bien la tos, y eh, para regresar al, a, ya al, a la última parte del programa, una cancioncita más, maestro, ¿le parece? Y no es la de Elio Valdés. Este, una más de Tropical, por favor, chico de controles. Y regresamos. ¿Cómo está toda la banda? ¿Está va a ser el alma piadosa que nos va a hidratar A ver si ahí la barra nos manda una chelita, ahorita se la pagamos. Mira, mira, mira, mira. Anda bien seco, seco, seco. Quiero ver a toda la banda con las manos bien arriba. Arriba, arriba, todos, todos, todos. de confianza al desodorante, amigos. Arriba, arriba, arriba, arriba. Quiero ver que la muevan. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¡Qué bárbaros! Todos tienen dos izquierdas. Lo vamos a bailar y a disfrutar bien sabroso porque esta rola ustedes la conocen. Y empieza más o menos así. olvidar de que todos nacimos antes de los 2000 y que ya nos anda doliendo la joroba, la cintura, las patas, el talón, el callo de hacha el talón de polvorón, el talón de polvorón. y quiero verlos a todos en chinguiza porque vamos a pegar de brincos con esto que suena y dice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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos, maestro. Pues qué triste porque no vamos a perder a Tropica al día. Pues oh. ni modo. Ya que está, ya estamos pidiendo que nos hagan transmisión en vivo todo el tiempo. No, no es cierto. Van a pero estar en el Festival de la Cerveza también. También me dijo, me dijo Farid, ahorita les paso el dato exacto del festival, pero va a ser muy bueno este fin de semana. Fíjate, luego nos quejamos de que no hay buenos eventos en la ciudad y nos vamos justo cuando hay buenos eventos. Ay, no. Oigan, chicos, pues, aparte de cosas que nos tengan que decir, redes sociales, por favor, porque luego eso es muy importante que la gente esté pendiente, no nada más del evento este fin de semana, sino de todo lo que hace. ¿Qué tal si viven cerquita? ¿Sí? ¿Qué tal si quieren ir los martes a las películas? ¿Qué tal si quieren ir al Día del Niño ahí? ¿También qué van a hacer el Día del Niño? Ay, pues estamos bien. <risa> olvida, <risa> olvida la pregunta. <risa> Oye, a ver, ¿qué van a hacer ¿El, el Día del Niño, el Día de la Mamá? No, no, no, es que ustedes no, también agarraron una fecha donde luego vienen muchos festejos juntos. Ustedes tienen la culpa, ¿ves? Vamos sí. ahí a aprovechar el 2 por 1 No, bueno, ahorita me preguntabas el tema de qué horas va a estar los Tropical eh, en específico. Ellos van a estar el domingo 6 a de 8 a 9. Van a estar. Pero vamos a tener, digo, ya saben sí. el, el género que, que es Tropical. Ya lo escuchamos ahorita que sí. nos encanta, bailamos, gritamos. Pero va a haber banda, va a haber norteño, va sí. a haber... Sí, no, va a haber de todo, pero yo les digo que nos sigan en las redes sociales para sí. que ahí vean sí. los grupos, los puedan seguir y también los comercios que vamos a tener porque tenemos la expo local donde van a encontrar de todo. Pozole, anto bueno, antojitos mexicanos, de la botana, el elote, la nieve, todo. Entonces, para que también se den una vuelta estamos eh, con esto fomentando el consumo local, que son sí. nuestros propios vecinos vendiendo sus productos, que muchos venden en la cochera o tienen un localito, entonces se están acercando a la plaza para que también pues, los vecinos lo conozcan, sepan qué productos son los que se están vendiendo, y los grupos locales que te, les decimos no queremos dejar a nadie afuera, pero los vamos a estar publicitando ahí en la página, nuestras sí. redes sociales es Valle Fest, y nos encuentran en Facebook y en Instagram. Oye, pero fíjate que, bueno, según la publicidad que compartió el Guadalajara Beer Festival, Tropical está el sábado, maestro, no el domingo. Entonces, eh, bueno, han de tener otro, otro evento y por eso se quieren ir más tempranito, ¿no? Porque les encanta cerrar el evento. Sí, sí. Eso todos lo sabemos. Porque cuando esto de que comienzan de que otra y otra… Ay, no suéltalo. ¿eh? Ajá, pero es que de verdad es muy padre, a nosotros nos gusta y, y nos hemos involucrado un poquito ahí con las comunidades de los cholos, tanto Miravalle como Polanco, como... Santa Ajá, y les encanta, o sea, los siguen muchísimo, porque pues hasta yo ahorita te tengo entendido que es el único grupo que realmente toca música así para bailar de gavilán, pero real, o sea, no como de más cumbia, sino como es, ¿no? Entonces... Por eso es que llegan de repente tantas, tantas comunidades así, y eso está muy padre, porque no tiene que importar en qué colonia vives, no tiene que importar, ay, ¿eres de dónde? Oh. Sí, no. ¿Qué es eso? Sí, estuvo muy bueno, ¿eh? Ese, bueno la, el evento que te contaba era cuando, gracias a Laucholos, hicieron la tuneada de todos los carros, Ajá. hicimos un especial ahí frente a una tienda departamental que hay, ahí en Miravalle, Ajá. no hago promoción, eh, y estuvo muy padre porque hicieron toda su explanada, la hicieron de ellos, estuvo padrísimo, se trasladaron por todo Miravalle enseñándolos y ya después, eh, cuando los cumbia cantaron, estaban todos los cholos ahí con todos nosotros, toda la población juntas, que sí. eso es lo que estamos diciendo, todos somos iguales, lo único que a cada quien sí. le gustan diferentes cosas, claro. y no hubo ningún problema y bendito que son ya, este va a ser el sexto evento, y por supuesto que va a ser con saldo blanco, así que… Oye, diferencia entre el primero y el sexto. ¡Uf! Un, un montón de aprendizajes. Sí. Sí, yo creo que es eso, y que, pues creo que cada vez lo disfrutamos más, porque la verdad es que entre que estás al pendiente de todo, que, que todo salga, salga, funcione, Pues sí, se te va, o sea, se te va el festival de volada, no... ¿Ni lo disfrutan ustedes? No, no. no, la verdad es que digo, estás en lo que ya está el grupo arriba y ya está el otro que ya llegue y el reconocimiento y córrele y que van a comer y el que tomen agua y entonces es como todo uno tras otro, uno tras otro y, y porque nuestra programación es así, o sea, la, la gente puede llegar desde las 10 de la mañana que se van a instalar los comercios, desde las, creo que es a las 11 cuando comienzan los talleres Pero hay actividades desde ese día, digo desde esa hora hasta las 11 de la noche. Sí. Entonces es básicamente uno tras otro, pero justo la gente no se aburre. O sea, llegan y cuando el momento que llegan hay algo. Entonces sí. los invitamos a que se sumen, a que nos visiten, a que se acerquen a la Plaza Cívica y a las actividades que tenemos. Sí. sí. No, y la que sabes es que también, o sea, yo le echo porras a Tropical, pero muy justo es que escuchemos a los que están antes, uh -huh. porque a lo mejor es local, pero está haciendo su mejor esfuerzo, está, ahorita a lo mejor está practicando, está muriendo del nervio, está ensayando, está viendo qué ropa se va a poner ese día, o sea, son eventos que para ellos son tan importantes y es el evento de la colonia, y tú, ay no, voy a llegar hasta las nueve, o sea… Hay que darles chance también, hay que aplaudirles si lo hace bien, hay que compartir su videíto, hay que felicitarlo, porque también para ellos es muy importante que te acerques y le digas, oye, qué bien lo haces. ¿Me sí. regalas tarjetita? Exacto. Sí, o sea, a lo mejor ellos ni siquiera lo han pensado que sí. alguien los puede contratar y de repente salen con un evento, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es muy, muy bueno. Así que hay que llegar temprano, sin desayunar. Ahí desayunamos, ahí comemos, hay que... Eh, consumir todo lo local, y también hay que felicitar a la del Pozole, a la de los Biónicos. Oiga, qué ricos, ¿dónde más vende? Porque me gustó. ¿Dónde Eso vende? también es muy válido. Y pues, si al final quieren buscar al grupo de organizadores del festival y decirles, qué bien lo hicieron, muchas gracias, <risa> créanme que ellos se los van a agradecer muchísimo, porque también... Aunque sí. ustedes lo hacen sin fin de lucro, pero qué bonito se debe de sentir que la gente llegue y te diga gracias. Uh -huh, sí. Gracias porque tu cansancio ahí se ve reflejado. La gente no tiene por qué enterarse de que ustedes andan vueltos locos desde meses antes, pero sí es muy válido y sería muy justo que la gente vaya y diga gracias. Que pongas un mensajito en Facebook, en cualquier red y digas muchísimas gracias, ¿puedo ayudar en algo? Uh -huh. <risa> Ese será como el siguiente paso, digo, sí. no es algo lo que nosotros estemos buscando o esperando, digo, se agradece a la gente que lo hace de corazón, que está ahí al pendiente, pues nuestras familias que siempre están ahí como ya comiste, ya estuviste, ya, porque ven lo que hacemos, no nos alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos hacer y para todo lo que hacemos, porque es reuniones, es programar, es revisar desde… Todos los mensajes que nos llegan a la página, porque nosotros lanzamos una convocatoria y es cuando nos saturan de mensajes así, es en serio, es, es más, esta ocasión nos escribieron grupos de Veracruz, de Ciudad ¿Sí? de México, ¿Sí? y fue como de, o sea, sí, sí. qué felicidad, pero, pero también se te rompe el corazón, pues, ¿por qué no te Le alcanzas? Sí, que no. ¿sabes que Una disculpa, pues, no podemos, y justo es eso, porque no les queremos dar cinco minutos a los grupos, o sea, también... Sí, que vienen desde lejos y... Exacto, entonces sí, sí es, pues es un poco complicado, pero también es una realidad que este escenario eh, no es sencillo. No. O sea, muchos grupos sí piensan, o se imaginan otra cosa, pero cuando están arriba del escenario, es, ya es otra cosa, ¿no? O sea, sí. ven la gente, ven... Pues desde las luces, las bocinas, o sea, ven todo, porque pues tratamos de, de hacerlo lo más profesional posible, sí. sin nosotros ser expertos en el tema, porque la verdad es que no lo somos, pero buscamos a gente profesional para que sí lo pues tengan ese, ese plus, ¿no? los grupos, que se sientan cómodos con, lo, con su presentación, que la gente lo disfrute. Y bueno, pues sí, es, sí impone ese lugar. Simplemente sí. uno agarra el micrófono y es como, ¡ay, buenas tardes! <risa> <risa> ¡Vamos a bailar! Entonces sí es como, ¡ay, sí, sí. Y fíjate, Ay, hasta vale. tomando en cuenta que al compa que pone la, el, el, la el luz sonido. y el sonido, para él también es una promoción sí, ser claro. el que pone esas cosas tan fregoncísimas... Y que la gente diga, ay, eso me gustaría para mi boda, para mis quince pa mi años, para sí. mi evento. Ah, caramba, fíjate hasta qué punto. Sí, Tú dices, ¿no? hasta lo más insignificante tiene una gran repercusión. Sí. Es que buscamos justo hacer alianzas, ¿no? O sea, entre vecinos hacerlo, porque son actividades que hacemos de vecinos para vecinos. Y bueno, en esta ocasión eh, el sonido nos va a poner nuestro vecino el de Salón Vintage, que también con él buscamos promociones y todo, es un espacio que, que existe ahí en la colonia donde la gente puede realizar una fiesta, que está súper bonito el salón, uh -huh. está muy moderno, también estamos dando difusión de, de, lugar y bueno, es eso, no buscar que, que entre todos nos apoyemos, pero pues al final es el barrio, ¿no? El que sí, sale, sí. Sí, sale ganando. Uh -huh. El que gana. Pues maestro, nos tenemos que despedir, le vamos a mandar saludos a Quique de Lecheverría, que nos está escuchando Muchas gracias. Es que le, le han de ver este, zumbado los oídos porque ya tiene que estar trabajando también en el siguiente cheverría. Yeah, yeah. Ay no, es que de pobres de ustedes, de verdad. O sea, a lo mejor no están trabajando físicamente, pero la mente ya no, está. No, ay, eso me gustó. Oye, hay que hacer esto. Oye, ah, no, ay no, qué bárbaros. <risa> Muchísimas gracias no por haber eres. aceptado la invitación. No vamos a estar físicamente, pero de corazón ustedes saben que vamos a estar ahí, Ay, voy a llorar, pero de verdad aplaudimos todo lo que ustedes hacen y estamos siempre pendientes, quizá no nos veamos seguido, pero sabes, contigo sabes que siempre estamos al pendiente de cualquier cosa, nos... Ponemos contentos porque son un punto de cultura, eso está genial, bien logrado, bien merecido y pues ahí seguimos al pendiente, ¿verdad, maestro? Andaremos bailando con Chico Trujillo, pero vamos, el corazón va a estar Miravalle. vibrando en Miravalle, así que muchas gracias chicos, cualquier cosa compartimos, eso siempre hacemos, es nuestra manera de poner un pequeño granito y pues vámonos maestro hasta el siguiente martes que vamos a platicar cómo nos fue en Ciudad de México. Sí qué emocionante a un saludo a frijol porque hoy no pudo venir con nosotros pero sí me mandan saludos entonces sí es que él, él está encar él, él está ahorita encargando fíjate para que como tú dices, nadie sabe lo que está pasando sí, no, no, él es, no, es no, el que sí. se tuvo que quedar porque él es el que está editando está haciendo todos lo, los promocionales que se tienen que estar poniendo de cada persona que va a vender que va a tocar que va que va que va que y eso nadie se está lo haciendo, ve se está es ahora así que los grandes artistas que nadie ve alguien Exacto. tiene que trabajar pero saludos al frijol <risa> alguien tiene o sea, que trabajar que a trabajar a frijol no, no pero no, no es ese frijol no? maestro, no. es otro, es el frijol de, de ellos, sí, sí, sí, eh, así que luego le decimos quién es, sí. pues vámonos entonces, nos vamos con musiquita, muchísimas gracias Pavel por haber hecho posible este programa, y pues ahí estaremos pendientes, ¿vale? gracias maestro, vámonos, sí, hay muchos frijoles, ¿Están listos? Aquí vamos, uno, dos, tres, I'm gonna existe la luz. y no, no, no, no que todos algún día tenemos que cargar la cruz no no no, no, no, no, no dejemos que muera la esperanza no, no, no que venceremos con fe y perseverancia hay no, no, no que ser fuerte y tener tolerancia no, no, no y de esa manera la felicidad se alcanza